Querido Pablo Broder, te damos la bienvenida y te quiero decir que en estos días eh, que hemos pasado en esta semana pendientes de lo que pasa en la República Argentina mucho me he estado acordando de ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Aquí, este queriendo entender, queriendo, queriendo entender a tu, a tu país y a la gente y a los políticos de tu país, y, y vos sabés que desde que nos conocimos, ya hace 18 años, que por primera sí. vez hablamos juntos frente a un micrófono, es. este me acostumbré a que vos me dijeras cómo venía la mano, sí, que me me, me dieras tu opinión y me dijeras, bueno yo creo que va a pasar esto, aquello y lo otro, y después con el tiempo las cosas se fueron dando así, ¿verdad? Entonces, como me acostumbraste a eso dentro de sí. tanto ruido, de tanto ruido y tantos enfrentamientos y tantos agravios y tanta falta de respeto. Este, estaba deseando que llegara este viernes, pero porque quería esperar eh, a, de de tu de tu sapiencia palabras que me ayudaran y orientaran a a ver cómo podemos imaginarnos a la Argentina del futuro a partir de este presente? Eh, te agradezco el, el, el, la esperanza que tenés en, en sí. mi sapiencia, sí. que no es tal, sino es simplemente quizá años y experiencia. Pero <coughs> sin entrar, por supuesto, estoy seguro que eh, los amigos uruguayos están absolutamente al tanto de todas las noticias que ocurren acá en la Argentina, eh, que son prácticamente minuto a minuto lo que está sucediendo, uh -huh. pero si justamente para intentar eh, poder hacer un un, un análisis prospectivo eh, se necesita de alguna forma, Jorge, eh, hacer un, una especie de síntesis de qué es lo que está pasando en pocas líneas, ciertamente, porque si bien nadie dudaba del poder de Cristina, Jorge, Eh, lo que se produjo concretamente fue un asalto al poder por su parte, pero fue un asalto al poder no ya subterfugiado, sino institucionalizado. Y si siempre ella eh, intentó tener un aparente perfil bajo, en este caso no fue así, frente a un desembosado ataque por el vaciamiento de poder de Alberto Fernández, que es el presidente. Esto no es nada nuevo en el peronismo, Jorge. y Por eso lo, el, tu recuerdo es, eh, es positivo, es eh, oportuno. Eh, Perón, en el año 46, asume la presidencia y a los pocos años echa a su vicepresidente. En este caso, el presidente que echa a vicepresidente que era un viejito que se llamaba Hortensio Quijano. Eh, ocurrió también, en cuanto a las manifestaciones neo peronistas porque de la Rúa... El presidente radical tuvo un intento de asalto al poder por parte de un neo peronista que era eh, el chacho Álvarez, que también se tuvo, se fue él, en este caso Álvarez se fue del poder del de la vicepresidencia, pero de cualquier manera de la rúa duró dos años por fuera de otros eh, episodios de enfrentamiento entre presidentes y vice, como también lo tuvo Alfonsín en su momento. Eh, de alguna forma eh, es bastante histórico esto de las confrontaciones en la cúpula del poder. Pero esto que ocurre que está ocurriendo, que todavía está transcurriendo, constituye un real asalto al poder institucional, que es realmente un golpe de Estado real desde las propias entrañas del poder, desde los más altos niveles. ¿Y vos sabés quién, Jorge, definió con tres palabras la situación de la Argentina, mucho mejor que cualquier argentino? El Pepe Mujica, cuando dijo Argentina es un país desquiciado. Vos sabés que esto lo dijo muy claramente hace dos o tres días, realmente esto es así. Es desquiciado, vos lo sabés bien, y los oyentes ya mm, lo saben a través de de mis comentarios que Argentina está en situación muy crítica desde el punto de vista económico, fundamentalmente social, y por supuesto ahora también político. Y vos sabés que en este caso, si uno intenta hacer un, un análisis un poco macro, los primeros días, o sea, después de la debacle eleccionaria del domingo pasado, que si tenemos tiempo hacemos alguna referencia, eh, la maniobra de Cristina fue disfrazada. Eh, disfrazada, ¿por qué? Porque lo que hizo de entrada fue hacer renunciar a cinco o seis ministros del gabinete actual, que son eh, fanáticos de ella, acólitos de ella totalmente. Eh, uno de ellos, el más importante de, lo, de, los renun de los que presentaron la renuncia, presentaron a Alberto la renuncia, aunque no con carácter indeclinable, sino fue una presentación de las cuales, Cinco eran cuatro de copas, como diríamos en el truco. Y el único era el ministro del Interior. Pero también hizo lo propio, mandó a hacer lo propio a su delfín en la provincia de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un kirchnerista de aquellos, eh, donde eh, el gabinete entero de la provincia de Buenos Aires, que por primera vez perdió en forma contundente el domingo pasado, eh, también presentaron todos su renuncia. Pero eso fue hasta ayer. Hasta ayer ocurrió, pero a, ayer fue un, un, un punto de quiebre. Ayer ocurrió que, como en la guerra, me estás escuchando ciertamente, ¿no? Sí, sí Pablo, pero me estoy preguntando, y la, quiero que le cuentes a los oyentes, ¿las renuncias no fueron aceptadas por el presidente? No, no, no, no fue ninguna ninguna fue aceptada hasta ahora. Pero ayer lo que ocurrió fue, como en la guerra, estalló la artillería pesada y ustedes lo habrán referido. Primero, unos burdos, burdamente intentado trascender eh, como mensajes eh, eh, escapados, pero fue una cosa realmente premeditada, editada, eh, elaborada, por parte de una diputada que se llama Fernanda Vallejo, que es el alter ego ideológico de Cristina Kirchner, pero donde para horror de los que somos más o menos o intentamos ser sensatos en la Argentina, Jorge, fue un ataque frontal hacia Alberto Fernández, pero también vos podés atacarlo y decir que no estás de acuerdo con su gobierno. Pero que una diputada de la Nación le diga al presidente, enfermo, Trepe, incapaz, ocupa, inútil, entre otros muchos adjetivos, es eh, evidentemente es, viniendo no solo de parte de eh, un, un, un argentino eh, que está en el llano, sino de una diputada de la Nación que aparte ella fue la cabeza de lista de la elección del año 2019. Una diputada Entonces, propia es, se supone. No, Kirchner, no no opositora. Es, es el, el, alter, el alter ego de Cristina Kirchner es, es, es ella, es ella hablando y tan es ella hablando que después se produce el segundo hecho mucho más grave todavía, que fue una extensísima carta que Cristina abiertamente hizo pública, abiertamente hizo público, con un relato histórico, retratando los desvíos doctrinarios de Alberto Fernández, eh, diciéndole más o menos de todo y exigiendo, pero no insultando, eh, y exigiendo a través de la modificación del gabinete y el cambio de rumbo económico le pide a a Fernández prácticamente una vuelta de campana en la conducción económica con un co, con un corte abiertamente populista y que impediría de de cualquiera de esas alternativas cualquier arreglo con el Fondo Monetario porque la inflación de hacerse ese cambio que ella estaría sugiriendo o pidiendo eh, la inflación estallaría con una emisión desbordada de modo tal que este y este es el, el panorama hasta ayer a la noche, o sea, los determinantes eh, más importantes, los trazos más importantes de esta novela, de esta reyeta, reyerta que empezó siendo familiar o de facciones, hasta convertirse en un descalabro institucional que tiene paralizado al país. realmente Pablo, <risa> deja, ¿Sí? déjame hacer tu comentario. Hoy hablábamos con Ricardo y yo le decía que... La confusión aquí se da porque da la impresión que, que todos razonáramos que en noviembre si votan igual o peor que lo que votaron ahora, este se van. Y no, no. Seguramente en noviembre van a votar peor que ahora, pero se tienen que quedar a seguir gobernando. Y hay algo que ha dicho... Que, que ha dicho el, el presidente Fernández, que me parece que hay que prestar la atención, porque él ha dicho, y si cambiamos todos ahora, y en noviembre volvemos a votar mal, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, espera, espera. Seguimos, ¿Seguimos con los que fracasaron de septiembre a noviembre? ¿O tenemos que nuevamente, a los que asuman hoy, pedirle dentro de dos meses la renuncia para for volver a formar otro equipo de gobierno porque volvimos a perder y me parece sí. me parece muy sensato que, que el presidente razone así es es absolutamente razonable es absolutamente razonable pero es la encerrona en la que se encuentra el gobierno en este momento <coughs> esta situación Jorge <coughs> es insostenible desde todo punto de vista por, se tiene que resolver en, en diez minutos, no digo diez minutos, pero realmente porque el país es, no no puede aguantar un tironeo de, de esta índole. Eh, el país está realmente paralizado y acá hay un dato que yo te quería comentar. Eh, mucha gente se pregunta, ¿y qué hace la oposición? Y yo creo que la oposición en este momento está haciendo lo que corresponde, en el sentido de eh, sentarse a mirar y, eh, en función a sus posiciones legislativas, eh, poder eh, operar desde su ámbito natural en este momento, que no es el Ejecutivo, que no es cerca del Ejecutivo, sino simplemente a través de las cámaras. De pronto las cámaras podrían pedir una aclaración, podrían hacer una serie de consideraciones, pero básicamente eso es lo que les corresponde a ellos. Ahora Pablo, no, y no sí. sería lógico, capaz que queda como, como, como que piensa que, que estoy este en, en en un momento delirante, pero a esta altura del partido, teniendo en cuenta que además Este, el, el, el, el partido gobernante va a perder la, la mayoría en, en las cámaras, ¿no sería lógico que Fernández le pidiera a la oposición que de alguna forma lo, lo, lo palanquee en decisiones importantes a nivel parlamentario como para justamente asegurar la gobernabilidad para a, a, al país todo y no solamente al kirchnerismo o al peronismo O, ¿O a la oposición? Porque una, el, hombre, una... el hombre sin sin sin mayorías parlamentarias no va a hacer lo que él quiere o pretende hacer con el país, va a hacer lo que sí. lo van a dejar o le van a imponer. Porque además hay que pensar que Fernández está ahí porque a Cristina se le ocurrió elegir a Fernández. Eso, eso por supuesto. Si eso Argentina está, está, está hubiese claro. elegido a Pepito Pérez, estaba Pepito Pérez ahí. Está, eso es, nadie, na, nadie lo tiene en duda, ¿no? Pero te quiero aclarar algo respecto a lo que es el futuro, especialmente en el tema legislativo. Yo alguna vez te lo he comentado en algunas oportunidades previas. El tema es que eh, en diputados se renueva por mitades y salen más diputados de la oposición que diputados del, del peronismo. ¿Cómo que salen? ¿A, ¿A qué te referís cuando salen. dices que salen? la renovación la renovación que se produce esta, estas estos pasos fueron para definir la lista que van a sí. eh, disputar el poder el, la legislatura en noviembre en noviembre eh, ¿Y, y vos qué decís eh? salen de los diputados que salen que salen eh, que de excesan su mandato porque ya claro los oyentes los diputados en la Argentina tienen cuatro años de duración y se renuevan por mitad de cada dos años sí. resulta que ahora se renuevan Eh, diputados que fueron electos en el 2017, que un, fue una muy buena elección de Juntos para el Cambio, de la oposición. Sí. De modo tal que cesan en sus funciones diputados de la oposición más numerosa, eh, con más número que lo que son los diputados peronistas. De modo tal que el, el, la oposición tiene que hacer una excelente elección para salir empatado en cuanto a la, el, a la ecuación numérica. Le, eh, la mayoría si bien no la va a tener tan fácil eh, Cristina, porque siempre negocia, negocia con los bloques minoritarios y lo seguía haciendo permanentemente, no está tan claro que la oposición ahora pase a ser mayoría, de ninguna manera. Y por otra parte, en el Senado, eh, los cálculos, los mejores cálculos que podía hacer la oposición, es que queden empatados en cuanto al número de senadores. O sea, la Cámara de Senadores tiene 72 senadores. Los cálculos que están haciendo los analistas es que eh, en el peor de los casos para Cristina tendría 35 sobre 72, pero tiene también los bloques eh, minoritarios con los cuales siempre opera, negocia o los compra. De modo tal que el el manejo del Senado lo seguiría teniendo en cuanto a la mayoría simple. Lo que sí, obviamente, de, de confirmarse los resultados estos del domingo pasado, lo que se le va es el sueño de tener los dos tercios de, de la, la mayoría calificada, que es la que le permite eh, jugar con aquello que no nos debemos olvidar nunca. Sí. Si Cristina está en el poder es porque necesita resolver sus problemas judiciales. Y todos sí. los temas de nombramiento de jueces, etcétera, etcétera, va por dos tercios, va por mayoría calificada. Se suponía que si Cristina, el, el peronismo, hiciera una buena elección, podría llegar a arañar los dos tercios. Bueno, resulta que esto ya es un sueño de una noche de verano, ya no, eso no existe. Pero que la mayoría siempre todavía la puede mantener abierta o negociando también esto es así. Pero permitime Jorge, que te diga eh, respecto a cuáles... Vos, vos me preguntás una perspectiva de futuro. Y cuáles son las... Entonces, en este caso, un economista que trata de entender algo de la política, como es el caso de quien habla, eh, tiene que analizar cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas. Nunca podés ver un lado de la balanza si no mirás la otra. Entonces, ¿qué le corresponde? Mm, se nos cortó, se nos cortó. Bueno, a ver, Héctor, vamos con una pequeña este, pausa contigo y este, reiniciamos el, el, el contacto con Pablo, por favor. Fre Frecuencia abierta. En Devoto Punta del Este, la fruta y verdura de calidad, con la mayor variedad, solo la encuentras en su fresh market. Hamburguesa Sarubi Gigante por 4 unidades, 349 pesos. Mandarina Elendal, el kilo, 29. Paltajas, la unidad, 39 pesos. Papa Rosada en Maya, el kilo, 39. Rúcula envasada, 29 pesos. Se acerca la época de la fruta y la verdura. Venía de voto. La mayor calidad en Roosevelt y Parada 10.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 venía a conocer los nuevos centros de lavado Acción Auto Lavado, máquinas de última generación, para que laves tu auto o lo haga nuestro personal calificado, distintos programas que incluyen, lavado con agua y jabón a presión, o con espuma activa y cepillo, encerado líquido para que tu auto quede como nuevo, y posterior enjuague con agua desmineralizada, que no requiere secado, horario extendido de 8 a 20, o podés lavarlo tú mismo a las 24 horas, nos encontramos en Acción Punta del Este, calles 20 y 30, o en Acción Las Delicias Parada 25 de Playa mansa Frecuencia abierta. Estás ahí, Pablo. Estoy acá. Volvemos. volvemos. Te seguimos escuchando. Sí. Te decía que intentando hacer una prospección para mm. un hipotético futuro que estos eh, los, me, los mejores analistas dicen que esto es absolutamente impronosticable porque no, no ten, está abierta con, a todas las posibilidades. Pero si uno quisiera hacer una síntesis de unas prioridades que podrían hacer enmarcarse eh, en, en el terreno de las perspectivas, ¿qué le cabe a Alberto Fernández? O entre una alternativa es entregarse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué encierra es, esa palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué encierra? Es gobernar con un enemigo interno poderoso para poder salvar sus dos años de que le restan del mandato. En cuanto a entregarse, ¿qué puede ser? Convertirse abiertamente en un títere y en cuyo caso gobernaría, insisto, poniendo la lapicera las decisiones cristinas, u uh, otra de las alternativas que no está en los libros de nadie por ahora, pero que en términos de posibilidades y no de probabilidad, te diría también es renunciar. Es decir, si el tipo ve que la cosa es tan mala, si le dicen de todo, desde me que trepe hasta Incapaz, etc., ¿qué gana el tipo eh, manteniéndose en el poder? estos, es, pero nadie piensa que, que va a ocurrir esto. La otra alternativa, la otra alternativa por fuera de entregarse o gobernar con el enemigo es resistir. Resistir significa no darle bolilla a lo que a lo que pide Cristina, hacer caso omiso de su planteo y saber que va a tener la vida imposible. Ya hoy a la mañana, yo no sé si ustedes lo observaron, lo comentaron, aparecieron sin firma afiches en toda la ciudad de Buenos Aires, y supongo que en el interior también, presionando al presidente, sin mencionarlo, para decirle déjense de embromar con otra palabra, eh, hay que hacer las cosas para que el pueblo salga adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y te agrego algo que es importante, Jorge. Hay un último trascendido que da cuenta que en cuanto a perspectiva en cuanto a perspectiva eh, la la posibilidad de entregarse es en la más cercana porque dice los comentarios que eh, Alberto Fernández en pos de la aparente de la declamada unidad del frente de todos ya está analizando la constitución de un nuevo gabinete que corresponde estrictamente al pedido de Cristina Kirchner. En este caso de darse esto, que creo que es lo más probable que ocurra, Jorge, habrá que ver los nombres, no solo los que salen del actual gabinete, algunos son cantados por eh, por ineptos, por por, inca, por, por en, inutilidad de su función, sino fundamentalmente ver los que ingresan para poder ponderar en este caso la relación de fuerza entre las dos facciones, esto es, entre el cristinismo puro y lo que uh, eh, representa una posición más moderada hipotéticamente de Alberto sí. esto es, que Cristina Kirchner, según sea la conformación del nuevo gabinete controle o no controle abiertamente el poder en la Argentina, desde ya sabemos todos, y con esto concluyo eh sabemos que existe una control del poder indirectamente, pero había ciertas, ciertos márgenes, depende de los nombres que estén, eh, es posible que podamos observar una u otra alternativa, Jorge. Bueno, Pablo, vamos a ver, vamos a seguir este orajeando la baraja. Vos sabés, te... que, vos sabés que, busqué la, la interpretación de la palabra desquiciado de Real Academia Española, dice Eh, hablando de Argentina, ¿no? Como sí, sí, hablando lo de Mujica, lo que dijo el Pepe Mujica. Que está alterado y fuera de sí, o ha perdido la tranquilidad o la paciencia. Pero yo creo que no, que es que está alterado, fuera de sí, que ha perdido la tranquilidad y que ha perdido la paciencia. Todo, es todo no es una junto, cosa o la otra, ¿verdad? Es todo junto, es todo junto y al mismo precio, porque por otra parte, eh, si eh, en alguna oportunidad podemos tener algo de tranquilidad en, en, este, en este convulsionado escenario que nos toca transitar eh, es muy interesante también poder eh, hacer algunas reflexiones sobre qué es lo que ocurrió con la elección del, del 12 de septiembre mm, porque ocurrieron sí. cosas que no estaban en los cálculos de nadie por ahora estaban en los tuyos eh, yo tenía o dudas fue, fue, vos lo suponías así pero no tanto No, justamente, yo no yo tenía, no tenía eh, un, un comentario o un pronóstico definitivo, pero sí sabía que en términos de... Viste, también, esto es un defecto de los economistas, hacemos eh, juego de probabilidades. Entonces, en, en las alternativas estaba, lo que no esperaba era una paliza semejante. Realmente, yo confieso, yo no esperaba una paliza semejante por parte de... Eh, una derrota semejante para el peronismo yo Cosa creo que, por tu, yo creo que por, ni la propia ni la propia oposición esperaba tanto pero, tampoco ¿no? pero por supuesto que <ríe> no dejo de alegrarme por supuesto el resultado uh -huh. y estoy encendiendo velas eh, pese a que no soy del palo ¿sí? uh -huh. a cuanta santo haya para que en noviembre pudiera re repetirse el, el resultado bueno si esto sigue así Pablo me parece que va, va a ser más catastrófica todavía la, la diferencia Me da la es, posi ¿no? es, es posible, es posible, es posible. Y si y si uh, Fernández, yo te agrego algo más en cuanto a un, um, un análisis prospectivo eh, casi ilusorio casi ideal. Vos sabés que uno de los riesgos que yo avisoraba riesgos entre comillas, es que si Fernández se abroquelaba y cobraba eh, fuerza, diciéndole a la población, me están apretando, pero yo quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera se pone en la posición de víctima, también era posible, no digo que probable, posible que algunos de los que no lo votaron en este caso para acompañarlo en la gestión a la víctima, uh -huh. hubieran dado vuelta al voto. Uh -huh. el, sí. Perdón, pero esto es una especulación teórica, Jorge, que no tiene nada que ver con la realidad, y que te digo, quizás hoy mismo, hoy o mañana, veamos un nuevo gabinete con la culminación formal de este de este sainete a que no tiene acostumbrado tanto la Argentina. Pablo, gracias por tu aporte, buen fin de semana. Un abrazo muy grande, Jorge, un cariño a los oyentes. Gracias. Y quería agregar algo más, Jorge. A ver. Eh, Karina me mandó varios comentarios de los oyentes eh Elogiándome y les agradezco muchísimo porque realmente mis amigos uruguayos no me dejan de sorprender y emocionarme. Le agradezco. Arriba. Adiós. Gracias Pablo, chao. Frecuencia abierta.